Una bailadita sensual a tu m a r i t o tu m a r i t o tu m a r i t o tu m a r i t o No cae nada mal. Una bailadita sensual, sensual, sensual, sensual. Vas a ver que a tu m a r i t o le vas a poner derretido, derretido, derretido a tus pies. Derretido a tus pies. Derretido a tus pies. Vas a ver, yo así le tengo a mi marido, el hombre de la casa, comiendo de mis pies. De mis pies. チ d オ